una versión de Carabina 3030 aquel tema de 1910 resignificado por los zapatistas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 dosis de ternura para comenzar a andar con tanto tanto en encontrar para despertar con tanta noche tanta noche encima es necesario una cierta dosis de ternura co de puta que andan por ahí que andan por ahí pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario Por adosis, es necesario una cierta dosis de ternura y de plomo, es necesario una cierta dosis, Una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 Soboruko, y que ni ente vagan. Cerebro de Soboruko, no se lavaba las manos porque era medio cochino y mantener la distancia no le importaba un comino. Portate bien, la cere, pórtate bien, mi nena, pórtate bien o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, casere, pórtate bien Mi nena, pórtate bien O quieres volver a la cuarentena la recolanta y se trepaba en la mesa, cosía y estornudaba y salticaba a la gente, a todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes, portate bien, hace portate bien, vine, portate bien, o quieres volver a la cuarentena,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 No limpiaba. ¿O qué Con epidemia de vuelta. ¿O qué Con las fronteras cerradas. ¿O qué sin fiesta y sin noche buena. No quieres. Gastando megas en red. No quieres cerrarte entre paredes. quieres volver a la cuarentena. El virus sigue allá afuera. Y tú en vez de combatirlo, actuando de esa manera. Se encarga de repartirlo, seguro estoy que le va, quiere que tú te encamines, piensa en Chango y Yemaya, compadre y no contamines. Pórtate bien, hacer el portate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, hazene pórtate bien, mi nena pórtate bien, o quieres volver a la cuarenta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 evolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firme oreja